Cuentos de hadas españoles El pobre zapatero Había una vez en la ciudad de Arazar Un pobre zapatero llamado Bram Bram trabajaba todo el día para ganar tanto dinero como fuese posible Para mantener a su familia y para disfrutar de una comida decente Pero siempre terminaba obteniendo muy poco Un día, mientras Bram remendaba unos viejos zapatos Un hombre se le acercó Era un hombre alto y misterioso Que llevaba un sombrero y una gabardina Hola, querido amigo Necesito que alguien me abrillante los zapatos No tengo dinero Pero tengo que acudir a un lugar importante de inmediato El zapatero dudó Ya que no había ganado ni una moneda en todo el día Pero aceptó ayudar a aquel hombre Claro, señor Le ayudaré Por favor, siéntese y coloque el pie en la plataforma El hombre se sentó Y Bram le lustró los zapatos a la perfección Dejándolos brillantes y relucientes Como las aguas tranquilas Bajo una noche estrellada Listo, señor Muy bien hecho, querido amigo Ten por seguro que te recompensaré Por este buen acto Soy un mago que vive en las cabañas del linde del bosque. Y debo reunirme con unos hechiceros muy importantes de Senali. ¡Me has hecho un gran favor. El mago chasqueó los dedos, y entre una nube de humo, una cabra apareció ante el zapatero. Bran se sorprendió. ¡Esta es una cabra mágica! ¡Solo debes decirle esto! ¡Cabra danza y genera una gran fortuna! Y te verás recompensado con un puñado de monedas de oro Dicho esto, el mago desapareció a lo lejos Vaya, tengo que probarlo de inmediato Cabra, danza y genera una gran fortuna Y la cabra se sacudió, haciendo así que cayesen al suelo monedas de oro El zapatero se quedó atónito ¡Oh cielos! Ese hombre decía la verdad «Debo regresar a casa para contárselo a mi familia». Bram recogió sus herramientas, cargó la cabra a los hombros y con gran alegría regresó a casa. Mientras caminaba, pasó por delante de la casa de su tía Ingrid, al lado del campo. Ella lo vio paseando con la cabra sobre los hombros y le llamó. «¡Hola, Bram! ¡Acércate a sentarte con tu tía!» Pensó para sí mismo si debía o no quedarse con ella, ya que deseaba correr a casa para contarle a su mujer lo de la cabra mágica. Bueno, estoy sediento de caminar con esta cabra sobre los hombros. Pararé a tomar una taza de té antes de volver a casa. Bram se acercó a la casa de su tía y le entregó la cabra. Y antes de entrar le dijo... «Hagas lo que hagas, no digas las palabras «Cabra, danza y genera una gran fortuna».» Bram se sentó y esperó a que su tía le trajese un té. Y mientras esperaba, Ingrid se preguntó a qué se referiría Bram al decirle que no pronunciase aquellas palabras. Fue a la cocina en donde estaba la cabra, se acercó y pronunció las palabras mágicas. «¡Cabra, danza y lanza una gran fortuna!» E inmediatamente la cabra se sacudió y cayeron monedas de oro al suelo ¡Oh cielos! ¡Esto me sería de gran utilidad! ¡Tengo que engañarlo! Ingrid mezcló algunas hierbas en el té y se lo sirvió a Abraham Esto lo durmió de inmediato En cuanto el zapatero cayó en un profundo sueño Ingrid reemplazó a la cabra mágica por una de las suyas A la mañana siguiente, Bram cargó la cabra sobre los hombros y regresó a casa. Cuando llegó a casa, dejó la bolsa de monedas de oro frente a su mujer. Toma, coge estas monedas de oro para que puedas prepararnos una buena comida para hoy. Su mujer se alegró tanto que ni siquiera le preguntó de dónde había sacado las monedas de oro y salió hacia el mercado. Después de un tiempo, Bram quiso utilizar las palabras mágicas para conseguir más monedas de oro de la cabra. Recitó las palabras que el mago le había enseñado, pero la cabra se mantuvo inmóvil como una piedra. ¡Qué extraño! ¿Por qué no funciona? Repitió las palabras mágicas, pero lo hizo en vano, pues la cabra ni se inmutó. Tendré que apañármelas con las monedas de oro restantes y cuando estén a punto de terminarse, acudiré en busca del mago una vez más. Pasados unos días, cuando su mujer empezó a insistirle en que volviese a trabajar debido a que las monedas de oro casi se habían terminado, se puso en marcha para encontrar al mago. Al fin encontró la cabaña del mago. Entró y le contó al mago lo mucho que necesitaba alimentar a su familia El mago era un hombre compasivo Le puso la mano sobre los hombros al zapatero y dijo No te preocupes, querido amigo Aquí tienes un tapete mágico Póntelo sobre los brazos y di Oh, mágico tapete Extiéndete y concédeme un deleite Y así aparecerá frente a ti una mesa cubierta por un maravilloso festín de comida y bebida Bram se sintió eufórico al escuchar al mago Le dio las gracias y emprendió el camino de regreso a casa Bram, tras recorrer el bosque en su camino de vuelta Llegó al campo en el que vivía su tía Y decidió compartir con ella una de las comidas del tapete mágico Pasaba por aquí Y como fuiste tan amable de servirme un té la última vez Me ha parecido que estaría bien devolverte el favor y traerte algo de comida ¡Oh, qué amable! ¡Eh! Y así, Bram entró y colocó el tapete mágico sobre sus brazos y dijo, Oh mágico tapete, extiéndete y concédeme un deleite. Y en unos instantes, frente a ellos apareció una preciosa mesa, repleta de la comida más deliciosa y sabrosa. La tía Ingrid se quedó atónita y, a pesar del amable detalle, decidió volver a engañar al zapatero, mezclándole su comida con las mismas hierbas. Se sentaron y comieron hasta satisfacer su apetito Y disfrutaron al máximo de un festín real Pronto el zapatero empezó a sentirse adormecido de nuevo Se desmayó y mientras dormía Su tía reemplazó el tapete mágico por uno normal Volviendo así a engañarlo Al día siguiente, Ram regresó a casa Y colocó el tapete sobre sus manos Y recitó el hechizo Esta vez el hechizo no funcionó y el zapatero se quedó como un espantapájaros en medio de la sala. Su mujer lo miró preguntándose si la pobreza le habría vuelto loco y se alejó. Esto no puede ser. Seguro que mi tía me está jugando una mala pasada. Bram salió y regresó a la cabaña del mago. Le explicó al mago todo lo que había ocurrido y le suplicó que le ayudase de nuevo. El mago, un hombre compasivo, accedió a ayudarle y le dijo «Haz lo que te digo y toma esta pluma mágica. En tu camino de vuelta visita a tu tía y dile que esta pluma satisfará todos los deseos que guarde en su corazón. Y dile que entone este hechizo. ¡Oh, pluma de hechicero, concédeme un deseo! E inmediatamente la pluma comenzará a hacerle cosquillas sin cesar. «Oh, gracias, amable señor». Y recuerda, solo terminará al decir Pluma de hechicero concedido, mi deseo Y las cosquillas cesarán Bram volvió a darle las gracias al mago Y partió hacia la casa de su tía Ingrid Llegó a la casa de su tía cercana al campo Y le contó lo de la pluma mágica Inmediatamente la mujer cayó en la trampa del zapatero Y entonó el hechizo Oh, pluma de hechicero, concédeme un deseo La pluma voló por el aire Y repentinamente comenzó a hacer cosquillas a la mujer La tía Ingrid rió y rió hasta no poder más ah, ¡Para! Ah, ¡Yo no puedo soportar las cosquillas! Haré que pare con una condición ah, ¡Lo que quieras! ¡Ay, ¡Te lo daré! Ay. Está bien «Por favor, devuélveme lo que me pertenece y dame la cabra mágica y el tapete mágico». ¡Ah! «¡Vale, vale, vale! ¡Están en la cocina!» Y así Bram corrió hacia la cocina y se hizo con el tapete. Cargó la cabra a los hombros. Salió de la cocina y dijo «Pluma de hechicero concedido mi deseo». Y la pluma mágica se remolinó a su alrededor. Haciéndole desaparecer y enviándole mágicamente a su hogar Llegó a casa y le enseñó a su mujer la cabra mágica y el tapete Su mujer se llenó de alegría y le abrazó rápidamente Más tarde se sentaron y disfrutaron de una lujosa comida Y hablaron sobre cómo sacar provecho de la cabra mágica y del tapete Utilizaron algunas monedas de oro para construir su negocio de zapatero Y el resto de monedas de oro las utilizaron para ayudar a las personas pobres de la ciudad Y en cuanto a la tía Ingrid, la pluma sigue apareciéndose en su casa de vez en cuando para hacer que ayude a los necesitados de los que en otros tiempos se aprovechó.